Estás pensando en volver a atacar, no te das cuenta que yo sigo igual. Con las matumbas me quieres bajar y por gilguero a vos te caerá el castigo. Ya te llegará, tarde o temprano a mí me da igual Si tu mentira pronto se sabrá que no sos nada y vivís de los demás Te haces el bueno y sos uno más En esta tierra la vida se va Es el infierno el cielo está allá Llegué primero Que yo de 10 juego igual siep, siep, Siempre lo mismo Estás hablando, de atrás te crees pillo, Pero la sangre no te da, te falta pecho Para podernos cruzar y no contás que te cabió tomar la mema A ah, la gente Vos siempre echamos ya por un boliche Para poder subir más Esa es la jerga De aquellos que se creen más Ya me das risa para disimular saludas como si nada así Seguís haciéndote ver que sos revivo Pero los vivos están acá, estamos rodeados Toda mierda que nadie está salvado, sos resentido de la vida, un alto gato, alto gato, alto gato, alto gato, alto gato. gato, gato, gato, gato, gato.